En primer lugar, que es una clara corroboración de lo que estamos viendo en la economía real. En el sentido de que, bueno, la gente lo está percibiendo, pero ahora las estadísticas oficiales no vienen a mostrar a algo que se sabe, y es que este modelo económico está perjudicando claramente a los trabajadores y la principal forma de perjudicar a los trabajadores es dejándolos sin trabajo. Entonces, en ese sentido, el índice de desempleo, lo primero es que viene a mostrar esto, viene a mostrar una realidad muy cabal y es que está aumentando más. Lo segundo es que hay que entender por qué aumenta el desempleo, que es un poco más complicado, pero lo interesante es que está aumentando el empleo. ¿Qué quiere decir que está aumentando el empleo? Quiere decir que hay más gente buscando trabajo, hay más gente que quiere ser empleada. El tema es que el mercado laboral argentino no está absorbiendo, no se está, eh, no está pudiendo darle trabajo a todas las personas que quieren tener trabajo. Esta medición del INDEC es hasta el primer trimestre, es ¿sí? hasta el 30 de junio, hasta, hasta fines de junio, no... Sí. incluye todo lo que vino después que es el dólar a 40 por ejemplo exactamente eso también hay que tener en cuenta eh, las mediciones salen siempre con un trimestre de pasaje digamos ahora en septiembre estamos viendo los datos de hasta los datos hasta junio como bien nos decía tenemos solamente el mes de junio que fue realmente llamadolo abril y mayo no fueron tan malos en términos macroeconómicos pero ya claramente si abril y mayo no fueron tan malos y junio si sí lo fue eh, queda Por saber o qué está por saber cómo va a pegar en estos meses que realmente han sido muy malos me refiero a julio agosto y septiembre eh, donde ya vemos ramas de la economía sobre todo de la industria que se están cayendo fábricas que están licenciando su personal eh, comercios que están vendiendo poco es decir que el desempleo claramente va a ser más alto hacia en este en este trimestre que lo vamos a ver recién en diciembre desde los números